Gabón anesónico, ah. Gabón luizónico, ah. Gabón nonosónico, ah. Gabón pepesónico, ah. <risa> Como nos gusta. Hacer el, el circulito. Qué maravilla este círculo, por favor. Además es que no lo veis, pero es que nos vamos mirando. Sí, Eso, es como peculiar. Te toca, te toca. Peculiar, peculiar. Pista. Una, otra pista. Otra pista. ¿Habéis venido depiladas? <risa> ¿Depilades? Cositas, cositas pasan. Bueno, ya habéis visto en los carteles y todo qué artista va a ser nuestra artista estambre. Uh -huh. Tenemos a la flamante La Pili. Guau. Wow que iremos desenredando para demostrar que es mucho más que Glitch Gials. Sí, empezamos a nuestro ritmo, al ritmo veroño, ya otoño entrado, <risa> <risa> ya octubre-noviembre, pero venimos fuertecitas, ¿eh? Y venimos fuertecitas para empezar, que se dice pronto, la quinta temporada de Madeja Sónico. Guau, ah. guau, wow, guau, wow, wow. aquí la va la bocina, ¿no? Pa, pa, ¡Pi, papa pa, pa, uh, <risa> Claro, es que además acabábamos con la Bad Gial y Villano Antillano ahí dándolo todo. Yes. Pero no íbamos a empezar esa temporada con menos. No, no, o sea, no. Entonces, eh, a ver, Comunitate maitía Tia, Mesedes sentaros y escucharnos bien a gustito. bueno, sentaros o no, lo que queráis bailarla, bailarla, sí. Ahí sí. Está, bailarla sí. poneros cómodas o seguís fregando los atentas? platos haced no, lo que lo estéis que sí. haciendo cocina mucha gente con madeja sónica cocina mucha gente con madeja sónica normal, la vida, la precariedad Bueno, paso estas cosas. <risa> bueno, y en este programa tenemos también entrevista. Así ah, sí, oh, como oh, realidad, a una Dios. activista que es vamos, mm, admiración total y un gustazo poder contar con voces así en este programa. ¿Se puedes ver el nombre? No aparece en el cartel, pero lo podemos decir. La decimos, ¿no? <risa> Venga, va. Sí, ya, ya empezamos a saludarla desde aquí. Es que ricasco Magda Piñeiro. Bye. Y nada, pues ahí luego escucharéis la entrevista, súper interesante. Y os dejaremos también referencias, como no, para que empecéis con ese cuadernito con anotaciones, bibliografía, madeja, zónicoa. Oh, yes. <risa> Eche con la NAC. es lo que hay. Pues nada, empezamos. Empezamos. de cuerpos y diversidad porque al final es un tema que tiene que ver con mi vida en un mundo que quiere code mi cuerpo que piense que mi físico es mi único talento pero dime que le hago que le hago que le tengo el pandero gordo y lo muevo en todo lado que le por supuesto que eres suficiente luchar con nuestra mente y nuestra ansiedad nos pasa a todas. Muchas veces la mente y la ansiedad son nuestras peores enemigas. Y lo en todo lado. Solo tengo un cuerpecito mío que me lleva a todo lados y que conoce mi ritmo. Un body versátil. yo la belleza la tengo arrugada. En el 2019 no voy de pila. No Photoshop, no Paint, mejor un cocido. trae la casa, tomo quel precito mío, gracias a por todo, lo vi tío, te leao que veo Vivo en un mundo que quiere que odie mi cuerpo, que piense que mi físico es mi único talento. No va a ocurrir que yo permita la violencia aquí. Soy la reina soberana que manda mi existir. Que, que, que leao La, la pili! La pili! La pili! No depilada! 219! Tu eta horripilada! Mi vecina eta preocupa! ella es de mi vellosida! ¿Ah? Yo la belleza la tengo arruga! En el bueno Pepe, son igual. Estrenamos temporada. ¿2025? ¿Tú estás de pila? A veces sí y a veces no. Muy bien, porque puedes hacer lo que quieras con tu mondonguito. Yeah, y eso ajo. <risa> <risa> y bueno, mmm, querida comunidad de SonicWay, Venimos con esta madeja que os va a dejar bastante locos. Querida comunidad, si algo estamos aprendiendo en, en este programa es que hay que explorar todas las trincheras y hay veces que las trincheras más insospechadas son las que consiguen transformar mucho más que las habituales, que las clásicas. Así que vamos a darle a una mujer que es peculiar, Paco peculiar a mí no me sale con la naturalidad que a ella y bueno pues una mujer que además ha aparecido ya alguna vez por el universo Sonicua lo hizo de la mano de su primo Jirafa Rey con Glitch Gial pero no habíamos abordado la carrera de ella en solitario mucho menos ahora que ya está totalmente independizada Bye eh, bueno esta artista que pues... te encanta Nono Sonicua eh? Bye Bye estaba siendo o, a ver A mí me encanta, yo la admiro muchísimo y luego creo que a todas las personas que me conocen eh, les he entusiasmado un poco y les he enganchado un poco a esta gran artista porque es que me parece fantasía. Totalmente, no, nos único Y me doy cuenta que ya es un amuleto que usamos que empezamos temporada siempre con una de las artistas que te mueve más los adentros. Ciertamente. ¿Os acordáis la temporada pasada? andábamos ahí con Miss Bolivia, y ahora vamos a ver quién aparece. Ciertamente, ciertamente. Igual os va sonando algo... También os voy a decir una palabra, igual os voy a decir Donuts. Mm -hmm. Bueno, pues seguramente muchas de nosotras nos enseñamos a alguna amiga ese vídeo como emblema de una actuación friki, muchas de nosotras sin ver pues todo lo que podía haber detrás o lo que se podía rascar detrás de esa propuesta totalmente rompedora y esa idea de que el friquismo acabara comiéndose al arte pues es algo que también nuestra artista estambre de hoy vivió y ella misma reconoce que ha llegado a coger asco a esa canción. Bye. Pero gracias a las diosas que no se rindió porque hemos tenido a esta artista para rato hablamos de la Pili La Pili estilo peculiar peculiar, peculiar. Hey, La Pili peculiar peculiar, peculiar. Ah. Me quiere la Pida porque no voy de pila Pili viene de pilar en mi estilo capila La Pili peculiar pa peculiar peculiar pa culiar Bueno, Pepe Suánico, A toda me admira, toda mi admiración a esta gran diva. Hablamos de María del Pilar Robles, 30 años, mancheguísima bye y eh, bueno la pili pertenece a esa generación que ya comentábamos en la temporada anterior no de artistas súper jóvenes que, que están comprometidas y posicionadas políticamente artistas que es difícil separar el mensaje de la melodía que hay veces que no sabemos bien si está creando una canción o está creando un himno lleno de lemas no bye Ella, eh, bueno, pues es cantante, es diseñadora, es estilista, es coreógrafa, es un montón de cosas. Y para cada una de ellas siempre recibió un mismo mensaje. Si seguía siendo gorda, no iba a poder serlo. Bye. Y bueno, para que la podáis podáis oír vosotras mismas, os vamos a poner un, un cachito donde relata todo esto en una entrevista en el programa de Enar, Alver, de Enar Álvarez, jolín, que me pasa hoy, de Hasta el cielo con ella. Sí, ¿Es difícil abrirse un hueco en la música urbana? Sí, es muy difícil. Y creo que no solo en la urbana, en todas, sí. Porque hay, pues hay mucha competencia en general, es una industria bastante loca, y claro, siendo mujer todavía más loca. ¿Tú te autogestionas? Claro. Sí. ¿Es una decisión sí, sí. o es precariedad impuesta? Es las dos cosas, realmente. Es precariedad impuesta, pero también es una decisión, porque es verdad que... O sea, por ejemplo, ahora sí es verdad justo que estoy entre medias de algo, pero toda, o casi todo lo que he tenido de management hasta ahora ha sido nefasto, o de primeras, de no prestarte nada de atención, de haberme sugerido que adelgace así de veces, de haberme sugerido 80.000 cambios físicos, ya no solo de mi cuerpo, sino otros cambios en pelo, no sé qué, para, según ellos, disimular que no estoy gorda. Me refiero, porque me corté el pelo, no voy a dejar de estar gorda. Tía, tía, Total, esto... Te lo han dicho así sí, sí, literal. Sí, claro, claro, claro. O sea, han llegado a ponérmelo hasta en cláusula de contrato, no literal, pero han llegado a ponerme como ¿Qué es? sí, sí, como que que que parte de ese como ahí te dan un dinero de adelanto, ¿no? Para para tú crear pues tu disco, que parte de ese dinero pues que debería de ir a un nutricionista, un entrenador personal y que se vería en un futuro si hacía falta algo más, en plan balón gástrico o lo que sea, y que parte de ese dinero que se supone que es para crear un álbum Creo. tenía que ir para eso también. Y tú pues fíjate que yo prefiero usarlo en músicos. Sí, ¿sabes? sí total. Por la, fíjate por, por algún caso Por la razón que sí. sea, Dios mío. Sí, ¿Tú sí. crees que en el mundo de la música hay como un extra de gordofobia? Sí, yo creo que es en todo lo que tengas exposición y también siendo mujer, porque al final yo dudo mucho que estén todo el día diciéndole a DJ Caleb o alguno de esto normalizas la obesidad, no sé qué, como todo este acoso continuo yo no creo que estos hombres lo vivan. La verdad. Bueno, la entrevista no tiene desperdicio ella misma asegura que incluso han llegado a ponerle cláusulas en los contratos para que adelgace, te apoyamos sí, si parte de lo que generes va para un globo gástrico Bye, bye, bueno eh, ella misma dice no O sea una parte de, del dinero que te vamos a dar para producir el disco, no tienes que invertirlo en eh, operaciones estéticas, entrenadora personal nutricionista, güey, en fin Por eso la Pili habla de gordofobia, habla de bullying, habla de la otredad, de la diferencia, del empoderamiento como mujer, de que su cuerpo es suyo y que ella decide y que si su crew no estaría viva ni dónde está. Metiéndonos ya más en el ámbito musical, en sus ritmos vemos dancehall, afrobeat, afrohow, reggaetón, hip hop americano y en su estilo ya no solo compositivo, sino de baile, porque el baile está muy presente en su creación artística, fusiona dancehall y diferentes estilos de afro dance como el asonto, kuduro o afro house. Bai. Claro, estábamos pensando que si vemos a pocas mujeres generalmente muchos estilos de música y es algo que se suele decir del reggaetón, pero si algo hemos aprendido en este programa es que en casi todos los estilos de música sucede algo parecido. La Pili nos viene a dar una vuelta en torno a todo este tema. Bai, ella comenta que pues bueno, que tiene un tío que tiene 12 años más que ella, ¿no? Y que a su tío pues eh, le movía toda esta música Entonces, pues que le empieza a enseñar esos estilos musicales y ella se queda como enganchada porque, claro, ella ya era una niña gorda desde pequeña y, eh, claro, encuentra en estos estilos musicales cuerpos diversos, cuerpos gordos, que bailan, que se la gozan, que lo disfrutan, cosa que en otros estilos musicales pues ella no había visto, ¿no? La Pili encontró en el dance hall, en el Afro House, en el Kuduro, un refugio en otros estilos no encontraba espacios similares. En una entrevista para El Salto, la Pili dice que prefiere seguir siendo underground antes que convertirse en algo que ya existe. Bye. Y la verdad es que viendo el contexto de la industria musical en general, eh, el culto a un cuerpo ¿no? heteronormativo, concreto y las propuestas eh, violentas que le llegaban, pues eh, acaba viendo un camino de libertad en el Do Yourself. Ella decide de manera libre, y de, también desde la precariedad impuesta, autogestionarse y producirse. Dice, abarco muchísimas cosas porque soy artista multidisciplinar. Cuando pienso en una letra, pienso en el ritmo, en un color, en una textura. Y de ahí me lleva la coreografía, al vestuario, a la escena. Lo bueno de autogestionarse y lo malo, lo que no me gusta, son las cuestiones administrativas. Bye. Y ella misma también comenta pues que las compañías de música te dicen, mira, creemos que tu proyecto podría funcionar súper bien. Pero ¿sabes cómo son las exigencias con las mujeres dentro del mundo de la música? Tienes este sueño, creemos que lo puedes cumplir, pero deberíamos empezar primero con una nutricionista y un entrenador personal. Ella contesta que para ella esto no tiene sentido porque su forma de hacer música tiene que ver con lo que quiere comunicar. Y si estás cambiando lo que ella es, estás cambiando lo que quiere comunicar. Y ahí es donde todo pierde el sentido. Vai, incluso cuenta... Pues que hace 10 años en un casting eh, como bailarina, eh, pues le dijeron después del casting que la verdad es que había sido la, la que mejor se había aprendido la coreo, que su parte técnica era impoluta y que el equipo del casting la quería sí o sí en el equipo. Pero pues que de repente llega el señor o cliente y que dice que no, porque es un formato televisivo y bueno, pues que ella es gorda y que no la quiere en la tele. Claro, ella misma cuando en muchas entrevistas cuenta este tema, le preguntan en torno a las situaciones que ha vivido, ella misma hace la reflexión de hasta qué punto seguir contando esto, si puede haber un punto de que le acusen de, de hacerse la víctima, ¿no? Y ella lo replantea y tira para adelante, dice que al todo lo contrario, que es de ser muy valiente el poder tener las agallas para contar la experiencia traumática que está suponiendo intentar hacerse un hueco en el mundo de la industria musical. Lo importante que es hablar entre nosotras porque al final la gente que ha querido apartarla lo que quiere es que se calle y que eso quede ahí, en una anécdota que nadie va a conocer. Bye. para seguir reproduciendo no ese mismo sistema y bueno Pepe Sónico vamos a ir cerrando con unas palabras finales de la Pili pues porque bueno ya hemos dicho al principio que yo la admiro muchísimo y claro pues toda la madeja podría ser de la Pili pero tenemos muchas más artistas también que siguen en la línea y a las que les debemos también nuestro respeto y admiración aprovecharemos en todas las paradas para contar un poquito más de es, la Pili eso es Palabritas de esta artista, estambre desde que soy muy pequeña me han cuestionado un montón de cosas. Me han dicho un montón de cosas que yo no puedo hacer por mi físico, como si estuviera paralizada en una cama y no me pudiese mover. Hay que romper con este límite que nos ha dicho que hay unos cuerpos para hacer unas cosas y otros para hacer otras. Vamos ya a escucharla, vamos a presentaros la canción que queremos poner, es La manada, canción que ella dice que es su canción de amor más bonita y que se la dedica a sus amigas. La pili, la manada. Venimos como una patada, no ando sola, yo vengo en manada. Estas loba no te de nada, la meto suave como una balada. hermanas si piso tu suelo, que sea para florecerlo, y que tu florezca el mío, y juntas volvamos a hacerlo. Hermana tú me das sentido contigo se que puedo hacerlo y que cuando a mí viene el frío me ayuda a salir de hielo cada vez que yo no estoy para mí tú has estado y yo estaré para ti sé que ni lo tengo que decir muchas gracias por estar ahí Nah, Gita Mazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Lauro Gita irratia ametxe egiten duen irratia. go ir imperio que no quiera ser melío para bueno bueno bueno bueno menuda hacker aste denboraldia eta zelako tuti tutifrutian eta gaur ninator denmoraldia estreinatzeko baina esnator novedades Ez, eses bueno erabaki dugu E, nola, lapiliren madejan egonda superprosante gordofobia, ba, e, taldekidon artean auki genuen asanblada, eta esan genuen iaz, zagatik ez genuen sakontzen gaioniburuz. Eta, bueno, ba, elduzitza egun kontaktu marabilloso bat, ez, non esanikoa? Eta, eta bueno, ba, ba gaur, e, hor daukagu Magda Piñeiro telefonoaren beste aldean. Eh Gabón, eh Magda, taskerrikasko, bueno, pues gure Galdereilerantzutegatik. Bai, Magda Azkerrikasko, es que bai. Magda es cofundadora de la página Stop gordofobia. Feminista por necesidad, por amor, por libertad, por supervivencia y por rebeldía. Y le acompañan las etiquetas de mujer, remigrante, roja, sudaca, gorda, colonizada y subversa. Licenciada en filosofía y máster en teoría feminista, es autora de los libros Stop gordofobia y las panzas subversivas y 10 gritos contra la gordofobia. Hace nada, eh, recién salito del horno, en septiembre escribió un artículo para Pícara, que es ser gorda? Y decía literalmente, considera importante ir lanzando algo de luz colectiva y estructural sobre una definición social. ...que observo enquistada en la individualidad... ...y es que a mi modo de ver... ...en lo que respecta a las intenciones de definir... ...el sujeto oprimido de la gordofobia... ...la mirada está siendo depositada... ...en el miedo individual a engordar... ...y no sobre la discriminación... ...y violencia que se ejerce sobre las personas... ...que ya somos gordas. Y en este mismo artículo concluía... ...las personas gordas... ...somos las que llevamos marcas de miradas por todo el cuerpo... ...cicatrices y heridas que no encierran y se actualizan en cada no-cabes. También la conocimos a raíz de las primeras jornadas que se hicieron en Astra, Yatunaldi y Lodiak, donde durante tres días hubo una programación extensa y diversa para reflexionar, reír, bailar y hacer red entre las 150 que os acercasteis, Magda. Entonces, bueno, pues eh, te queríamos preguntar, Virginie Despentes describe en Theriot King Kong el ideal de mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece siempre joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por pañales y tareas de cuidado. Buena ama de casa, pero no sirvienta. Cultivada, pero menos que un hombre. Y nos dice que existe la norma de que ese es el arquetipo al que todas deberíamos parecernos. Solo que ella pues no ha encontrado a ninguna así. Y la verdad es que nosotras tampoco. Entonces, ¿tú has conocido alguna mujer así, magna Y como activista contra la gordofobia, ¿qué opinas sobre este arquetipo? Mm, me leí ese libro... De Spentes hace muchos años, la verdad, y no recordaba esa definición de del arquetipo mujer. Eh, me um, lo tengo que relever definitivamente, eh, porque maravillosa la, la descripción. Y no, no, jamás he conocido una mujer de ese tipo. Eh, creo que solo existirá en la mente del patriarcado y en sus películas y en todas sus producciones este, musicales, audiovisuales y demás. Eh... Creo además que, que bueno que es parte de la trampa no de, de este eh, sistema eh, patriarcal gordofóbico racista este capacitista sistero eh, sexista eh, con todos sus con todas sus opresiones que conforman lo que es el estereotipo de, de, de belleza ¿no? en, en las mujeres y con toda la presión que que supone para para nosotras toda la insatisfacción todo el dolor. Este, las, la, la falta de autoestima no todo todo lo que nos perjudica ese esa, esa norma yo creo que eh, que las normas estéticas de comportamiento ¿no? eh, que, que ya define los que señalan ese arquetipo eh, son una una cárcel más para nosotras no esto también lo dijo esta... Naomi Wolf, ¿no? Que nuestros cuerpos se han convertido en cárceles y que y que estamos este presas, ¿no? dentro de, de nosotras mismas soñando con tener un cuerpo que pues que no tenemos y nunca vamos a tener, con ser un tipo de persona que, que no somos y nunca vamos a ser, porque porque no se puede y porque justamente la trampa está en que deseamos deseamos imposibles y que nunca los alcancemos y vivamos en la eterna insatisfacción corporal y propia, personal, ¿no? Escuchábamos a la Pili decir que la sociedad determina qué cuerpos pueden entrar en unos ámbitos y qué cuerpos no. ¿De dónde viene la construcción de la norma social que expulsa a las mujeres gordas de los puestos visibles en la industria musical, según tu opinión? Por supuesto que la intención que, que se esconde no detrás de de esa eterna búsqueda a la que estamos condenadas, ¿no? del de, de, de cuerpo imposible, ¿no? Y de la persona imposible está íntima, íntimamente relacionada con Este, con destruir nuestra autoestima, destruir nuestra salud mental y también con fomentar un consumo eh, exacerbado como el que vemos ahora, ¿no? En productos de belleza, productos dietéticos, este, todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Entonces, obviamente, todo esto, hay todo un negocio, ¿no? Detrás de, de, de la tristeza, detrás del dolor y detrás de la baja autoestima. Eh, se enriquecen, obviamente, a costa de la insatisfacción corporal. Esto tenemos que tenerlo claro. La Pili también nos comentaba que hay músicas y latitudes donde las cuerpas gordas están en primera fila. El Lanzhol, el Afrobeat... ¿Vemos por aquí signos de cómo la gordofobia y el colonialismo se entrelazan? ¿Qué opinas, Magda? Bueno, hay algunas autoras gordas, negras, activistas, este, y algunas investigadoras, como por ejemplo eh, Sabrina Strings, que que sí que hablan de una relación íntima entre eh, gordofobia y racismo, entre gordofobia y colonialismo, de hecho señalan que sin el racismo de Europa y el pensamiento colonial de Europa del siglo 18 y 19 no hubiera surgido la gordofobia en el mundo occidental, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está como en un debate actual y demás, sí que creo que hay una relación, desde mi punto de vista, muy clara del pensamiento colonial respecto eh, al cuerpo gordo, a la moralidad del cuerpo, a como entendemos el cuerpo sano, el cuerpo útil, el cuerpo productivo, el cuerpo moralmente correcto, ¿no? el que se comporta bien y demás, o sea, así que creo que está todo esto ahí y que perfectamente se puede reflejar en la música, pero como soy este racializada sudaca, pero no negra, no afro, prefiero no, no opinar sobre el afrobito, sobre el dancehall, no soy experta ni este ni me muevo por esos espacios y creo que corresponde que sean las compañeras las que digan pues si, si esos espacios son un poco más libres o menos libres para las personas gordas. Eh, eso sí, sí que, que, que ya se viene hablando desde hace tiempo de, de, de la íntima relación ¿no? del, del pensamiento colonial con, con este, la gordofobia y con la manera en la que funciona este sistema de opresión que por supuesto abarcará el mundo de la música igual que abarca otros otros espacios. En Madeja Sónica hemos hablado muchas veces sobre la importancia de las referentes. ¿Qué referentes eh, gordas han sido para eh, significativas para ti y por qué? ¿Y crees, Magda, que hoy hay más referentes gordas que cuando eras niña? Mis referentes... Sí que creo que son importantes los referentes, sí, por supuesto. Y además de niña tuve muy pocos positivos, ¿no? Siempre eran la mayoría negativos. Eh como las personas, ¿no? de las de los dibujos o de las series o de las películas de las que todo el mundo se reía, entonces eh, como niña gorda te, te criabas eh, intentando no ser ese referente con el que inevitablemente te, te estabas identificando porque era un cuerpo parecido al tuyo, ¿no? Y usaban la misma palabra para para este humillarle que es gorda, entonces como que huimos, ¿no? <ríe> mucho tiempo de nombrarnos así o de parecernos a esas personas. La verdad es que yo pasé muchísimos años, o sea, tengo casi 40 años y me pasé muchos años de mi vida sin referentes positivos. De hecho, recuerdo perfectamente la primera vez que me senté frente a una serie este, y me sentí identificada por primera vez y me emocioné como nunca porque no sabía que esa emoción la podía sentir yo también, que es la de la identificación, ¿no? Con una protagonista, con una historia, además, bastante positiva, que fue este la, la serie My Med Fat Diary este que, que es una serie británica que la vi con 27 años o sea yo me pasé 27 años de mi vida sin un referente gordo positivo no es tremendo la, la historia de, de, de muchas gordas eh, y luego también por ejemplo me tocó reconciliarme con el referente gordo que sí tuve en mi infancia que era mi abuela pero con el que nunca me quise identificar por esto mismo no que, que comentaba antes de, de no querer parecerme no de hecho escribí un poema sobre que, que hable un poco como de, de que las cosas que yo veía reflejadas en mí, en mi cuerpo, ¿no? Las cualidades que estaban asociadas este a, a mis familiares de cuerpos grandes y gordos, pues yo las rechazaba a mí, ¿no? Y al final era la, mi propia, este, la ladrona de mi propia memoria histórica, de mi memoria corporal, porque no es cosa más dolorosa además que ver cómo rechazamos nuestra propia historia familiar o los cuerpos de, no, de nuestras abuelas o nuestras madres, porque la sociedad nos dice que no tenemos que parecernos a ellas, ¿no? Este, reconciliarme también con el referente que es mi madre también otra persona que su peso ha fluctuado pero en sus etapas de gorda llegó a responderle a alguien por ejemplo no que le comentaba ¡Ay, qué gorda que estás qué gorda que estás y mi madre le respondía eh, vos me pagas la comida no no entonces bueno mi peso no es asunto tuyo entonces claro, claro luego se convierten en referentes no cuando yo también me voy reconciliando luego también te puedo o sea les puedo nombrar como Muchas autoras también ¿no? que, que se han ido convirtiendo eh, con el tiempo en amigas, en compañeras, pero que en un principio también fueron gente a la que yo llegué eh, con, con mucha curiosidad de encontrar a otras este personas que, que les pasaba más o menos lo mismo que a mí, no porque fue como una etapa de descubrimiento al principio, no, no había una palabra, no había nada que definía lo que estábamos sintiendo y de repente aparece. Y pienso en estas compañeras, este las, prim de las primeras teóricas que, que escribimos este paralelamente sobre estos temas hace más de 10 años ya. Eh, este Lucrecia Amaso, este Laura Contrera, Constanza Álvarez, ¿no? que fueron de las, de las primeras compañes en escribir, pienso ahora también, por ejemplo, en Leuric Valentín, que está abriendo un camino sobre la sexualidad gorda, este hablando de lo gordo, de lo erótico, también me, me rompió la cabeza leerla, este maravillosas, no todas y bueno, muchas más seguro que, que ahora mismo este no, no se me está viendo la cabeza, pero pero sí referentes pues todas, empezando por mi abuela, de ahí todas. De hecho, antes eh comentaba ¿no? que no tenía yo referentes en mi vida eh, gordos eh, por ejemplo en el mundo audiovisual o incluso rechazaba mis referentes familiares pues con la música otro tanto no es decir como eh, no yo no recuerdo eh, escuchar como eh, cantantes de ningún tipo y me gustan muchos estilos musicales a mí además, nunca he sido muy selecta con la música, me gusta todo y no recuerdo encontrar eh, eso personas en el mundo del rock del rap, de la cumbia, la salsa la bachata, el merengue o sea, casi no hay personas gordas en el mundo de la música así como populares este que podamos decir así ah, recuerdo así como la única que escuchaba de chiquita a lo mejor la adolescente de Mercedes Sosa, la única, no no se me viene a la cabeza otro otro referente. ¿eh? Y ahora sí, ahora tengo muchos referentes eh, musicales gordos, la verdad es que además estos últimos años yo creo que en parte por la lucha contra la gordofobia se ha logrado que la mirada se ampliara, se ampliara bastante no sobre los cuerpos, sobre las personas que hacen música, que hacen arte en general, y cada vez la personas gordas consumimos más también arte gordo <ríe> le llamaría yo y entre ellos pues están pues un montón de compañeras este, que admiro mucho especialmente sí si que qué me pasa con Audrey Funk es una compa eh, gorda mexicana que, que bueno ha migrado a Estados Unidos radicada en el Bronx ahora mismo Eh, lleva pues sus casi 20 años haciendo rap, ahora tiene pues un estilo quizás un poco más reggaetonero pero, pero ella es rapera, es poeta y, y bueno, eh, tiene unas canciones impresionantes, o sea, eh, un directo impresionante, yo siempre digo que, el, que que las grabaciones de video y de mp3 no le hacen justicia al bozarrón que tiene Eh, nos hace bailar, nos hace reír, nos hace llorar en sus directos, es, es, tiene un poder increíble corporal, además su presencia gorda en el escenario es imponente. Eh, y la admiro mucho, me encanta escucharla, o sea, eh, sí, o sea, yo estoy, tengo un día bajón y me pongo a todos los cuerpos meres en perreo de, de Adri y me vengo arriba. Pues nos has dejado con ganas de saber más de esta artistaza, así que Luisón y ya está en redacción preparando toda una sección Tutti Frutti dedicada a Audrey Funko. Y bueno, Magda, es que Ricasco ha sido un placer. ¡Ay, maravilla! De verdad, eh, estar con una referente a nivel del Estado español que no, en, en gordofobia, y bueno y poder escucharte y que nos hayas acompañado, una maravilla. y bueno Vamos a cerrar esta parada con otra de las artistas que nos recomendabas en ese listado de músicas contra la gordofobia. Vamos con gorda resucitada. La pesada. Gracias por todo, con bis. Un abrazo. Eta agonía Desde chiquitito y cuerpo yo ya me medía Me toco me manzana y pata porquería Mucha vida sana y nada de alegría Los flacos me agobiaba La dieta no acababa La comida me negaba y la rapa Quien entraba? El chico que me gusta pregunta por mi hermana La gente me compara El lunes de mañana miro el rollo en mi espalda antes que yo lo vio mamá, papá y mis hermana Dice mi vieja que está bien preocupada que una cosa es la salud y otra cosa es la militancia Ser gorda no es ser puto ni trapanile ni la espiana más llevadero Dice la torre flaca de la esquina de mi casa cansa Encalumnada entre tijeras en la marcha y en la masa andamos a parar la marcha Dice marcha con la mano y la masa Peñeando a pura grasa sabete tu faccia comiéndonos la cancha tumbando tu delgado gracia sola de medida y la sordida de la censura la sordida de la medida sola de medida y la sordida de dejar ese sanguchito, el porroncito y los bollitos porque todo bien con la diversidad hasta que alguna de las gorda empieza a hablar y todavía quiero bajar esos kilos de más lo que pasa es que la dieta no pude abortar porque siempre que se presenta la oportunidad al gordo y sexo le van a mezquinar y toda la feminita grita en manada lo que pesa el deseo yo te miro hermana, triste y enojada y digo esto, lo que pesa Sosial siempre los flaco a lo me bien la vagina no por gorda soy mancojida la que no entra en tu estima y te digo quita la subversiva eso a quien me admira ya no transo con tu gordofobias soy la, de mesura, en la sociedad de la comida y la sociedad de la mestura y la comida de Lauro Gaitama Zaspi irratian Madeja Sóniko Y vamos a seguir desenredando esta madeja con la que, como veis, vamos calentando motores para el nuevo curso. Sí, y bueno, vamos a ir al capítulo de colaboraciones. Vamos a ver qué nos encontramos entre las artistas que han hecho sus pinitos junto a la pili Pues, por ejemplo, tenemos la recién estrenada colaboración con Chanel. Que a ver, Pepi Sónico... ¿Qué te parece? Pues, pues me parece una pareja imposible. Es verdad que Chanel, que representa el cuerpo normativo por excelencia y que es súper, eh, digamos, afable con lo que la industria musical pueda estar pidiendo, que se junte con la pili y me parece un puntazo... Ahora, la canción es para habernos matado. A ver, la canción es un horror, pero como nosotras hemos elegido a la Pili... Y no a Chanel. Efectivamente. Pues, pues tiramos para adelante. Todo bien. <risas> <risas> Más colaboraciones. Bueno, hemos hecho, hemos visto que ha hecho duetos con Bejo, con Kawasaki, con Lido Pimienta, un artista sónico que haya pasado por este estudio. Y bueno, un poco por mostraros la diversidad entre la que se mueve nuestra artista estambre de hoy. Bye, y es que encima hay un tema en el que la Pili dice, vaya tiene la casa por la ventana. Es el que suena de fondo, hablamos de Tremendo Mujerón, y a este tema, este remix, se sumaron al barco traperas de distintas latitudes, de, por ejemplo, República Dominicana, como Polémica, de Chile, con Denis Rosenthal, y hasta de Sudáfrica, con Buxisba. Pero nos queremos quedar en esta parada con una artista que se sumó al remix de tremendo mugerón desde coordenadas catalanas. Luis Sonicoa. Chataina, como faca. Cubartería de plata, no saben lo que dicen, pero siempre ataca. Que lleva azul, kiki, el el Tú el intento, me el integrado, chile corte, oh, yeah. ¿Y de quién estamos hablando, Pepe Sónico, a que nos tienes en ascuas? Keralt la Bueno, Keralt es tradición flamenca, es hip hop, es poesía, es Granada y es Barcelona. Es un artista con dos discos y es en el último, publicado este mismo año, hablamos de 9.30pm, donde despliega una versatilidad musical abrumadora y es con este último álbum donde nos ha terminado de encandilar. Sí, porque después de darle al flamenco, al bolero, a la salsa, se mete de lleno en ritmos urbanos, eso sí, sin abandonar lo que ha aprendido eh, de las músicas anteriores en cuanto a tempos, latitudes y demás, pero bueno, pues... Se va para otros lares también. Total. Y bueno, después de hablar de sus melodías, hablamos un poco de sus discursos. Ya sabéis lo que nos gusta en este programa. Vamos a escucharle en sus palabras. ¿Qué nos va a traernos, Onicua? Bye. Eh, bueno, vamos a escucharla hablando de memoria histórica y de su apoyo al pueblo palestino. Eh, creo que sigue pasando eso de, de no tener derecho encontrar a los nuestros, ¿no? Así como mi abuela no tuvo derecho a encontrar a su hermano. Y al final se llama Memoria Histórica no hay que perderla. ¡Olé! Por que nos pinten con los nombres de aquellos que nos quitaron a los nuestros, me eh, parece una vergüenza, básicamente. Pero sigue pasando. Ya no ni una cuestión de eso, sino que está pasando y, y no, queremos, no queremos mirar a otro lado. Así que de aquí vamos a, a gritar Palestina Libre bien fuerte de nuestros privilegios también. Algo más grande que es la voz. ¡Sí! Junto a sus discos, Keralt ha editado, ha editado, Barcatu, un videoálbum. Se trata del EP Alto Cielo, disponible en filming Es una propuesta súper recomendable. El concepto videoálbum, eh, yo no lo tenía nada claro, pero Yo, Pepe Sónicoa, no sé muy bien qué es. Cuéntanos. Pues es un disco de corta duración, es un EP en el que la propuesta artística no es exclusivamente las canciones, sino los vídeos musicales que acompañan a las canciones. Es un producto audiovisual inseparable. Eh, son cuatro canciones, en son en torno a 15 minutitos y... Claro, en los videoclips se van sucediendo los mismos personajes, ¿no? Es, cuenta distintos capítulos que suceden en una relación eh, afectiva y lo que me parece más potente en la manera de narrar esta relación de Keralt Laoz es que se mete en terrenos donde no muchas artistas se meten. Por ejemplo, Keralt eh, habla de cómo puede haber relaciones que estén cargadas de miedo hacia tu pareja ...cómo puede estar cargada de momentos en los que ha sufrido eh, un ninguneo... ...pero decides seguir para adelante con la relación... ...digamos que frente a una idea de que la violencia en la pareja es lo que viven otras... Uh -huh. ...extiende esa posibilidad a momentos como mucho más cercanos a nuestras realidades... ...a nuestra cotidianidad. Uh -huh. Como dice la propia Keralt, quería hablar de una herida que atraviesa generaciones... Bueno, ahí dejamos la tareita de ver en filming este videoálbum, Alto Cielo. Y el tema de que Keralt se ponga a analizar las relaciones amorosas y las inequidades que hay al interior de estas relaciones no es algo puntual en su trabajo artístico. En una de sus canciones, de hecho, habla con su pareja e intenta hacer pedagogía sobre lo diferente que impacta impacta al patriarcado en unos y en otras. Los... <risa> Y todo esto, experimentación, poesía, compromiso, memoria histórica, análisis de la violencia tras el ideal romántico... Es lo que hace que Keral sea Keral. Seguramente no sería Kerala. Oh Seguramente no sería Kerala. Bueno, vamos a escucharla en un temorrio de principio a fin. Vamos con uno de sus temas estrella. Keral Laos me gusta. Olla, oh, yeah. mm. alei. Mm. Doy que pa mí no tengo, el uso falta entretengo y me equivoco porque a mí misma me miento Normalizo, pero solo no es lo que siento Quiero que corra el aire o el viento Quiero caminar firme y aclarar mis pensamientos Ya no sé lo que pienso Todo va tan rápido que esto me duele lento Muy lento, muy lento Suena blue de fondo, parece que lo sepa Que me duele el pecho, que se escuchan sus grietas Que dios no ahoga, pero aprieta nah. Que esto me tiene hasta las tetas, no No me preguntes más si me puedes preguntar Si lo estás dudando porque sabes que estás mal La comida va a pasear Pero soy tan poeta que escribirme puede ma' Acabo por llorar y sanarme mis pena Aquí me ves cumpliendo condena, condena Que por no ser como toda nadie sabía quién yo era Ay, mera, mera A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta To' lo que asusta a mí me gusta que te guste A mí me gusta, me gusta, me gusta, por eso to'o Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, gusta. To' lo que asusta a mí me gusta que te Me muta, me gusta, me gusta, Ay, nai nai nai na. na. Nai nai en el no se curo la herida. Seguía tropezando como cualquier sencilla. La vida es lo que pasa mientras respira La vida es lo que aprende tras la mentira Se quemo en alcohol No seguro cura de la herida Estas penas largas se que asustan mm -hmm. Estoy por encima de la maida y te disgusta mm -hmm. Te hiere el ego Que tenga mecha corta y prenda lento el fuego yeah. Que sea de los olivos mm -hmm. de mi barrio obrero Yo vine pa ganano, mm -hmm. pa intentan No, por mm -hmm. todos los caminos me están lloviendo Los astra ti mm -hmm. te gusta, yo lo estoy viendo Que estoy creciendo, usted mm -hmm. está prendiendo ja, mira, mira, mira, a mí me gusta Me gusta, me gusta, me gusta. Todo lo que asusta a mí me gusta que te guste. A mí me gusta, me gusta, me gusta, me a mí me gusta, <cute> me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Todo lo que asusta, me gusta <cute> que te eta gozatu Celulítica la pili, la, pili, bire, yo bire, yo gusta, batidio, la percusión Grasoso Lo <tose> no es un tambor <tose> es un sonido, sabroson, oreja desde mi jamón ama Pepe sonikoa. Zailako programa prestatzen ari garen. Eta noiz ez dugu egiten hori. Bueno, hori <laughs> baina hori begia. Baina egia da gaudela e, irratzaio berezi batean, gure demoraldi berriko lehenengo programan gaudenez, baina baritzen da, hori, preskotazu norretan gaudela. Bai. Eta postasuna, postasuna, postasuna, ba, postasuna Ba, elapilik hori ekartze. Hori da Digo, esta Hori da Bueno, gure urrengo artista malagatik dator Eta bere sentzia ba flamenkoa, politika eta humorea dira Berada María Pela María Pela, eh? Abeslaria eta kompositorea da Bost álbum ditu, hipocondria, la folcrónica, albaño maría, navidad flamenca eta el evangelio. Ia e sandaba karre que dizken izenekin ja nos lo dice todo, no? Leloak bezala koak dira, <tose> está? Bai, <tose> <tose> <tose> eta bueno, igual comunitate sonikoa ongozatea tepenzatzen. Dase, ostia se eta man komunian, no? la Pili eta Maria Pelae. Claro, haiek ez dute abesti bat egin. E, mankomunean, orduan nondik ateratzen dugu haien konekzioa, ba, behitu. E, buruan, bagen euken estilo propio apartekatzen zutela, bai Lapilik, bai Maria Pelaek. Adibidez, aien ironia, aien humorea abestien letretan, eta, bueno, pizkabat, egoaldetik datozen erritmoak, ba, sartzen dituzte haien albumetan. Eta bueno, ba eskein que finan hemos helado finísimo, eta naiz eta momentuz abesti edo productor bat es partekatu, ba bai, esena toki berean egon zirela Eta esena toki hori zen eh al cielo con ella, egon berean ba pasatu ziren teleprograma horretan eta hortik atera dugu hain konektiboa. Oh, yeah. Bai. Eta, bueno, María Pelaeri, amairu urtekin oparitu zioten berele kitarra. Eta, ojo, amazei urtekin emantzun berele nengo konxertu akustikoa. Bai, entzun entzunduzue ondo, amazei urterekin. Es que nos quedamos lokers. Bai, eta gero bueno, ya amazortxe urterekin, medicina ikasi baño lehen. Berenenengo kontzertua eman zuen, solista moduen, eta orduan erabaki zuen antropologia ikasiko zuela. Ba, musikarekin jarraitzeko aukera ere nahi zuen. Bai, bera gazken finean nahi zun ikasi, baina ikusten zun mehizina ikasterakoan etzuela denborarik izango be musikan aritzekota. Eta zan zun, bueno, ba, beste gauza batzuk bai gustoko itxut eta honekin ba, partekatu bezaketan antropologia ikastea erabaki suen bai. Ane esaten du bere buruarekin, a doz dagoela, Maria Pela erekin. <laughs> <laughs> bai, bai, normala, normala. Bai, Maria Pela, eh, lesbiana da. Eta bere letrak, musika eta fama, eta daukon fama, markatu. plataformon modun erabiltzen du, ba LGTB+eko e, kolektiboaren ikusgar, ikusgarritasuna barkatu baina itxau beti hortze eratzen da ja, ta taskauta ba defendatzearren Ba hemen utziko dugo Maria Pela erre informazioa eh e, Naibaldin baduzue informazio gehiago izan Gomendatzen dizuegu eh, podcast bat Da, está el horno para bollos Klitses y estereotipos Eta, bueno, da ki suenez Ba, en Erea Pérez de las Heras dago podcasten atxean Eta superondo eta super gomendagarri dago Bai, eta orain bai Espero zenuten momentual duda Da, María Pelae eta Sisa Susa Entra, abestia Uuu No se puede saber cómo se ha formado Zafarramso tan disparatao Sin venir a aquella esta guerra mora Sin darme cuarte desde el punto y hora Que puse los pies en la capital Y la gente le tiene un coraje A las cosas de los demás Que es que yo no encuentro razón ni por qué Que se revienten de esa manera Que en una cama de matrimonio Si se ha todo y hasta tres entrega Yo soy flamenca Y tú te dejas los pelos de la piernas Pero eso no quiere decir Que no podamos convenir Tocan la parma ni yo te voy a coger una trenza Y es que se ve una cara por la calle Que aquí raro el que no tropieza Que el que no roba su súbdito Engaña a la parienta Pero esta ya no le esperan casa Come La que la se requiere la peña Galadillo, que, que hay que probar de to Y tiene un nuco energético entre las piernas En visto orejas alargadas Con forma de campana y cojo que son cojo por cosar. La carretera hablando por el WhatsApp Y es que escucha habla de mi cosa Que te quedas muerta que si escribo mucha letra que psicólogo hombre que si con la hembra que si los inflamen cada de pura ser fácil si le doy al y al rep pi que si no recojo la casa y no hago las cosas como la levo de arte pero como siempre he sido muy precaavida además de una chica muy feliz te lo que me digas así que un mo Cómo acumulando tanto yo me quedo en la línea que nunca desde chica me gustó ganar que pase los primero los segundo y los tercero que yo siempre del trasero de pinita en el trasero de challa mañana no les peo si me tengo que depilar todo esto para decirte que ante tengo una mijita de coraje como eso ayuda bueno pucher el botaje pero no tanto como pase otra canción prefiero hablar de todo menos del amor así que cuéntame las novedades ya cuánto está kilo de dorada cerveza que como está tu padre si el queso fresco, que si herca su pecho verdad que fresco como esa de la bolsa contamina los cochones son bueno gordito con la capa fina una mijita más fina suma verdad que tiene vitamina 6 y me vuelvo fuera del mundo ¿Tú cómo lo ves? Y como lo ve tú siempre has sido muy precavida además de una chica muy feliz adelanta lo que me diga. Oh, mohon pati! bill yeah. todo juntos estoy ocupada y si interesa llámame para baile da un huelco la agenda dice que no lo danza que una guarrería yo sé que hasta lagalaia se lo yeah. baja con día yeah. estoy ocupada estoy ocupada yeah. estoy ocupada no está haciendo la llamada estoy ocupada, estoy ocupada. bueno y para cerrar esta madeja vamos a movernos un poquito Movernos geográficamente, mover el body, vamos a moverlo todo porque salimos de tierras manchegas y nos vamos en avioncito, ¿hacia dónde? Hasta Ghana, que no es nada, está al laico. <risa> porque, querida comunidad, aquí abriendo nuevas aristas de la Pili, por eso era necesaria esta madeja, la Pili más allá de Glisky resulta que esta artista tiene... Fuertes vínculos con Ghana. Sí, ahí estuvo viviendo durante un tiempito nuestra artista estambre para formarse. Un tiempo que la Pili aprovechó para hacerse con una buena lista de contactos de la industria musical de aquel país. Y de aquella temporada, llena de beats y dancehall... Pues por ejemplo, la Pili grabó el videoclip de esta canción que suena por detrás, Ocupada. Dale a Me dice peligrosa, también para Golosa. Okay, estoy También colaboró con Brit y se acercó al Afro House. Eh, también pudimos conocer el trap de Ghana eh, de la mano de la Pili Gracias a su colaboración con Coffee Mole en su tema Flecha O también colaboró con Sister Débora o Tweets Forever Vamos, veis que la lista de artistas que la Pili conoció en gana es potente Y es una oportunidad maravillosa para adentrarnos en esa escena joven urbana del país de la mano de una artistalía, de que muchas veces eso es lo que nos falta cuando queremos descubrir lo que sucede, ¿no? Musicalmente en algún país que conocemos muy poco, que nos falta como de qué hilo empezar a tirar, pues bueno, la pili nos deja gana a, a la altura de nuestra posibilidad de conocerlo. Si sí, es que, como decíamos al principio, Es que, es, es que esta mujer es una maravilla, o sea, es que, es que, que, que lo tiene todo, sí, por sí. favor, la Pili, ven un día al estudio, por favor, yo te invito a mi casa, por favor, quiero ser tu amiga, escúchame. Damos fe que estas palabras de Nonosónico no son fruto de la emoción del momento, es así. No. Sí, <risa> y bueno, pues gracias a Mena La Pili ha llegado a nuestras vidas la siguiente parada De todos, de todas esas artistas de gana, hoy os vamos a hablar de Guilty Beach vale, Guilty, tírame el bitch. Vámonos burona de todo lo tamaño ya tú sabes que todasño ya veis a la pili diciendo vamos guilty tirame el beat y eso lo vais a ver en varias de las canciones del primer álbum de la pili y hablamos de guilty beats este dj de origen ganés que produjo peligro de extinción el primer álbum de la pili Antes de cumplir los 18, Guilty Beats ya estaba en nómina de una de las discográficas más importantes de la escena local de Ghana. En sus años de trayectoria, su apuesta como productor, como músico, siempre ha sido que los ritmos de su tierra fueran popularizados más allá de sus fronteras. Y si para eso hacía falta mezclarlo con otras propuestas urbanas de otras latitudes, pues se hacía. Y de ahí pues viene la lógica de la de, desalianza con artistas como la Pili. Y es que además de a la Pili, ojo, Guilty Beats ha producido a otra artista estambre que ya pasó por este programita, Teguasabach, pero, ojo, agarraros, sentaros. Porque aunque no haya sido artista estambre, a lo mejor os suena. Resulta que Guilty Beats ha sido productor de tres de las canciones del último disco de Beyoncé. Agüita, canelita Ay, en rama. Pues anda que ha tirado por lo alto nuestro <ríe> querido Guilty Beats. Y bueno, entre sus álbumes propios encontramos dos EP's. Y hemos recomendado uno en el grupo que compartimos aquí, Madeja Sónico a Tim, y ha habido únicos que queremos recomendar especialmente porque suena que te, que te mueres. Así, desde la primera escucha. Hablamos de su EP, Different. Sí, son seis canciones que funcionan a modo de sesión. Donde cada tema va entrelazando los beats del siguiente, de modo que casi tienes que mirar el reproductor para darte cuenta cuándo hemos cambiado de canción. Porque están unas tan orgánicamente ligadas con las siguientes que es como una canción de 20 minutos. ¡Qué maravilla! Y como dice la Pili... Vamos, Guilty, tírame el beat. Así que os vamos a, a tirar unos beats del Guilty. Guilty beats, yutando. Vale, Guilty, tírame el beat. Vámonos. la frutería cómeme 5 pieza al día un par de peras raja al día teremo cool que no hay tía to te fruti ba <totipa> blue my bam bam Bam bam bam bam garguei, neisu. Gabón Tutifruti maitia. Gabón Luis Sónicoa. Gabón Pepe Sónicoa. ¿Qué tal la vuelta a la quinta? Quinta temporada, quinta madeja, quinta Tutifruti. Maravilla, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? ¿Quién nos le va a decir, compañero? ¿Quién lo diría? Aquí de ser DJs de la Sinsorga, pasamos a entrar por la puerta grande de la quinta temporada de Madeja. De famosos DJs de la Sinsorga, no presentes. <risa> bueno, bueno. ¿qué? ¿qué nos has traído? Después de escuchártelo todo, ya tenemos alguna ideita, ¿eh? Hombre, supermadeja Madeja... Supermadeja abordando un tema que no habíamos, no sé, os metido en harina con la gordofobia, ¿eh? Para nada. No, lo teníamos ahí pendiente. A pendiente en mi caso a nivel de programa y a nivel personal. Total, bueno, pues eso hacemos también los programas, ¿no? Pues sí, para quitarnos de la lista de pendientes varias cosas. Bueno, quitarnos Bueno, empezar. Ay, Dios mío. <risa> <Ya>. <risa> Tienes toda la razón. Pues bueno, en tu Frutti vamos a seguir un poco con tirando este hilo no que une la madeja, que son artistas orgullosas de sus cuerpos. Eh, y vamos a coger una recomendación de nuestra entrevista de hoy, de Magda sí. Piñeiro, eh, y nos vamos a ir a latitudes mexicanas, con wow. artista que ya había rozado las madejas, pero no había entrado. Pues vamos a darle. Vamos. Decías que habíamos rozado, pero cariño no es. <ríe> no es cariño. Hemos dicho que nos vamos a latitudes mexicanas. Mmm. Pues entonces creo que hace justo un año esta artista pasó por la madeja de inauguración de la cuarta. Así es. Colaboró con nuestra artista estambre de la cuarta madeja. ¿Estaríamos hablando de Audrey Funk? Así es. ¡Pu, pu, pu, pu. Artista orgullosamente gorda de nuestra comunidad, como se autorreivindica en esto que escuchamos de fondo, súbele el volumen anesónico a... Pues écha la entrada al estudio con este power, vamos a conocer un poquito más de Audrey Fang. Audrey Bustos Díaz, conocida como Audrey funk y nacida en Puebla en el año 1987. La han definido como activista filósofa, poeta y cantante de rap feminista. Ella nació y creció en Puebla, México, empezando como solista en un grupo de reggae con 15 años. Y siempre ha sentido el arte como una salida a la rabia que tenía adentro Y es que, en palabras de ella, recuerda desde pequeña ser la niña rara de la que muchos se reían. Cuando entró en la universidad, conectó ahí con la escena del rap, pasó del reggae rap y empezó a hacerse sus rolas. De ahí hasta ahora. Actualmente reside en el barrio del Bronx, en Nueva York. Y desde ahí nos llega su música en base a todo eso que ha ido cultivando a lo largo de este año. De estos años reggae, hip hop, soul, funk y últimamente también la ha dado a la cumbia. Así es. Y vamos ahora con una recomendación que sabéis que nos gusta eh, dar recomendaciones. Ese cuadernito que siempre recomiendan es Sónico para irlo completando. Eh, un documental en el que podéis conocer más sobre su vida en el Bronx. Es un documental de la directora Jiwei Chan, eh, que se llama como la propia artista Audrey Funk. Y bueno, la acompaña un poco en su día a día como música, como activista en el barrio en el que habita. ¿Y más recomendaciones? Recomendaciones... ¡Oiladas, Pepe Sónico! ¡Ay, esas oiladas sónicas! Pues así es, porque hemos encontrado una entrevista en Basati Ederrak, que ya sabéis que es este programa que lleva la Basu. Okay, por cierto, Lavasu no. no es artista sónico. ¿A qué está pasando? Está pasando algo ya. Hay que hablar de esto. Años. Eh, <risa> colega, compad admirada por todas las miembros de este Madeja Sónico Team y todavía no es artista sónico. Bueno, de aquí rescatamos parte del espíritu en el que eh, nuestra artista Tutti Frutti de hoy, Audrey Fang, dice que le aporta la música. Bueno, nos cuenta en la entrevista que, que hace con la Basu que concibe la música como una sanación, una sanación espiritual y también una sanación social. Y es que sus canciones están llenas de mensajes feministas y se alimentan de la rabia de la marginación, la rabia de lo que es ser mujer en un país como México y la rabia de la gordofobia. En sus propias palabras nos dice que mientras estás bailando esta música, que ese baile sirva para deconstruir eso que estás bailando. Porque para ella es importante conectar no solo en un sentido superficial, sino también en un plano profundo y espiritual. Y es que ella cree que muchas de nosotras somos brujas y que bailando y cantando hacemos conjuros juntas, conectándonos desde los distintos lugares de la Tierra. Y vamos a conectar con este espíritu Poniendo la primera de las dos canciones completas que os vamos a pinchar Vamos con esta primera canción Y bueno, os adelantamos ya que a la vuelta hablaremos de sus discos, de sus colaboraciones Y os adelantamos que aparecerá nuestra querida y admirada Rebecca Lane Está todo ok, Está todo okay. Pues esto después de escuchar el temazo que tenemos aquí preparados Vamos con el disco Absilon Scorpi Vamos con el tema todos les cuerpes Audrey Funk y Kebs Ah! Si? Es Audrey Funk Perreo inclusivo Uncaps que... Toda que... Toda que... Toda que... Toda que... Toda que... Toda que... Toda lo que... Toda lo que... No importa la medida Lo que importa el bellanqueo Esto es universal Vamos a darla en maleantea Para darle el maleanteo, no importa identidad, usted merece bellaqueo. Pasado moda está criticar al otro, pensar que no merezco que me pongan contra el colchón. A todas horas merecemos bellaqueo, si es consensuado, nos divertimos perreo. Eres delicioso, el orgasmo lo conozco, desde que el libro es queer tsunami queda corto. Todo depende de qué es lo que a usted le guste, no se juzga nadie, lo que moleste es embuste. Todos los cuerpos merecen perreo, no importa la medida, lo que importa el bellaqueo. Ya keo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 ¿Qué es esto, Pepe Sónico? qué está pasando en el estudio de La Loguita Masaspi? Hay aquí divorciadas. <risa> aquí hay unos cuantos maromers divorciados. Que no sé yo si levantaría la mano con Audrey Funk. Bueno, ¿qué es esto que estamos escuchando, Pepe Sónico? Ah? Bueno, pues lo que ya anunciamos antes de poner la primera canción completa, que es Audrey Funk con... Está todo ok Rebecca Lane Tu tu Pues así es, y es que en estos hilos que unen ya no solo la madeja de hoy Sino las distintas madejas Resulta que el artista estambre de la primera madeja de la cuarta temporada Rebecca Lane Ha sacado en 2024 un disco con Audrey Funk Y se llama Cuarentonas y Sabrosas ¿Y por qué nos queremos parar aquí? Bueno, aparte de porque nos encantan esos temazos Porque para Audrey una cosa súper importante ha sido el tema de la falta de referentes y el descubrir después y poder conectar con un montón de mujeres que no conocía que están haciendo un rap muy bueno. En la entrevista con Lavasu, que antes nombrábamos, cuenta que cuando empezó casi era la única mujer en, en muchos conciertos y festivales del mundo rap en, en México. Y cuenta una anécdota, bueno, nos ha parecido muy significativa, y es que en un festi una vez fue a mear y, y preguntar a los organizadores cuál era el baño para mujeres y le dijeron que, que no había, que es que no habían pensado que podía haber una mujer en la parte de, de cantantes de las bandas terrorífico, eh, esto me recuerda una anécdota parecida en la escuela de ingenieros no la de ingeniería en la previa, la de ingenieros de Bilbao, una profe que ya sigue dando clase ahora y que fue de las primeras, y ella no tenía baño donde hacer pis okay. y tenía que esperar asegurarse que salieran todo el resto de profesores varones de la escuela de ingenieros para luego poder entrar, toma Ay, Dios mío, tendríamos que hacer un conversatorio de e. Arantxa y Audrey Funk, que nos cuenten todas estas cosas que no se nos olviden. <risa> Concertamos una cita, oye. Sí, eh. Bueno. Eh, ahí ella empieza a conocer esa herramienta que tanto le ha aportado Que es internet Y ahí empieza a conocer a un montón de raperas de Latinoamérica Pero no solo También en Túnez, por ejemplo a Medusa O también a otra artista sónica, a Sadia Mansur, Palestina Y el cambio con todas estas redes Pues ya a nivel emocional, creativo, musical, es enorme Hombre, de no tener un baño porque nadie piensa que puede haber una mujer en el escenario a, a poder mandarle un direct message a Sadia Mansur o pues las cosas han cambiado. Total, y esto la movió tanto que con Rebeca Lane formaron el proyecto que ya recordaréis que lo nombramos ya en la en aquella madeja de Rebeka, el proyecto Somos mujeres, somos hip hop que es un proyecto para apoyar a mujeres latinoamericanas que estén empezando en el rap y el hip hop. Y bueno, pues no conocemos todos los detalles, pero hemos visto que han hecho talleres, han hecho eh, esfuerzos por facilitar colaboraciones, sobre todo entre México, Guatemala, Argentina, ¿no? Pero bueno, también otras. Pues en fin, un curro súper interesante de conectar, de hacer red y bueno, pues esto de la sororidad que ella lo cultiva, lo practica. Sí, es curioso porque a veces podemos pensar eso, lo típico, ¿no? Que siempre sale que ya cada vez me pone más de los nervios. Que si sí, el reggaetón, el machismo del reggaetón. Y fijaos lo que tienen que hacer las mujeres de las músicas urbanas, del rap, etcétera, uh -huh. para conseguir tener un apoyo, al final, de apoyo entre ellas. Conseguir redes a nivel continental. Para poder sacar la cabeza De todo el machirurismo que se encuentra alrededor Total, total Y en ese sentido eh, Queremos también rescatar una frase ¿no? Porque de, de ese cambio que ella cuenta eh, De no tener referentes de, Y luego tener toda esta red eh, Queremos poner un fragmento en, en el que ella le dice a las niñas y niñas Que quieran entrar al mundo del rap Pues unos consejos que les daría Para su vida profesional y artística ¿no? Vamos a escucharle en su propia voz Que es sexualizarte para obtener algo, si alguien te quiere ayudar va a ser porque confía en tu proyecto, o sea, o sea, eso y después que no le hagas caso a estos compas que te dicen cómo hacer las cosas, porque también a nosotras hasta nos han reprimido la manera en la que hacemos arte porque quieren que lo hagamos como ellos lo hacen y la verdad es que no no te reprimas, si hay algo en tu, en tu ser que dice, lo voy a hacer así, va, te equivocas, chido, lo, lo, el siguiente día lo reparas y aprendes otra cosa, pero experimenta, no, o sea, no dejes que te digan cómo hacer las cosas, porque necesitamos ser libres también por ahí, como mujeres creadoras, ya no somos musas, ya no estamos en el papel de, ay hermosa musa, váyanse a la mierda, somos las que creamos, ¿eh? y, es, y eso lo tenemos que tener fijo y desde chiquitas, Y sobre todo que, que no tengan miedo, que tienen que salir, que se va a poner difícil, sí se va a poner difícil, no voy a mentirlo, es difícil, es fuerte, es, es peleado, es una profesión bien peleada, pero si realmente es lo que quieres, ahí, ahí, ahí, sin escuchar, sin escuchar, como los caballitos así que les ponen esto, pues así carnal, actúa lo tuyo, y eso es lo que yo les diría, y que las necesitamos que sean relevantes. Y, y bueno, pues de tanto mezclarse con Rebecca Lane, pues lo que pasa con nuestras artistas sónicas, lo que pasó con nuestra flamante mejor artista de la cuarta temporada, que yo considero que Madeja deja es el First Dates de la música comprometida. A ver, a ver, a ver, y a ver. Y que ver. aquí las artistas que pasan por este programa hacen su match entre ellas. Y dicen, no me lo puedo creer, que no conocía yo esto que estaba haciendo mi compañera de otras latitudes. Y ya nos pasó. A ver. Con Yasmín Handami y Colas Yard. Y la de ¿verdad? Bueno, ya pasó ahí. Pero es que, bueno, pues hay algunos first days que llegan un poco más tarde, pero que ya... Nosotras reavivamos el fuego, que también es importante. Y entonces ahora reavivamos el fuego que une a Audrey Funk y a Rebecca Lane. Como si necesitaran ellas que le reaviváramos nada a nosotres. Bueno, nunca viene nunca viene mal. Eso, eso nunca nunca está de más. Todo esto es nuestra distopía, ¿eh? Queridas... Querida Comunidad Sónico ah. Eso, que, que no seguís Bueno <risa> Rebeca Lane y Audrey Funk De tanto enredarse, de tanto proyecto en común Al final acabaron sacando un disco Con coautoría No de colaboraciones, no, no Que sacaron las dos un disco cocreado por ambas Total, y además de ponernos a bailar A todas con las divorciadas habla ya desde una madurez, una sororidad Que la verdad a mí me ha emocionado En varias de las canciones Como por ejemplo esto que estamos escuchando en fondo Que se llama Estoy bien Y vamos a subir un poquito el volumen Yo era la histérica y tú el solo Así que si antes os poníamos una canción de uno de los tres álbumes de Audrey Funk en solitario, vamos ahora con una canción de ese álbum con Rebecca Lane. La canción va un poco en la línea de estoy bien, de esa madurez, de valorar a les amigos las amigas, y se llama Amor Verdadero, pero es un amor por sus amigas. Vamos a echar unos verchos sónicoas. El amor verdadero, contigo lo busqué y lo encontré. Mis amigas me salvaron la vida, en manada me sané. Mis amigas me salvaron la vida, no estoy sola y lo sé. Nos veo en un futuro, mis planes y los tuyos, sin miedo a la soledad. Yo no le temo a la vejez, porque nosotros estaremos bien. Pues vamos a escuchar este tema que se llama Amor Verdadero. Con nuestras artistas sonicoas Audrey Funk y Rebecca Lane. Que el amor en un solo empaque venía Estaba equivocada fue que rdedes mi manada hermanas que escogimos abrazamos aprendimos que hacer plan de retiro es más divertido. dan i valen millone E amor veladara kon dio a